Yo quiero ser parte del censo. ¿Saben por qué? Porque en Chile he vivido toda mi vida. Lo he visto crecer, cambiar, lo he visto reír y lo he visto llorar. Te necesitamos a ti como censista para construir juntos el censo de Chile. Inscríbete como voluntario en www.censo2017.cl. No lo olvides: 19 de abril, día del censo. Todos contamos.